Como dijimos esta mañana temprano, este ha sido y será un muy bendecido Shabbat. Nosotros dispusimos nuestros corazones en este servicio juvenil, porque hoy es un servicio juvenil de los jóvenes. Y uno de los jóvenes, o de los más jóvenes, será el que va a llevar、eh, la enseñanza para este día, la p a r a s h a á Permite al Eterno. Que así como usted dispuso su corazón de manera física en estar aquí en la sinagoga hoy, también su corazón esté dispuesto de manera espiritual a recibir la enseñanza, la parachá que el Eterno nos quiere dar en esta mañana a través de Leví Ben-Yacob. Amén. Shabbat Shalom, hermanos, pueden sentarse. Y vamos a orar. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. Honramos, magnificamos, lo amamos y glorificamos tu cada su nombre. Gracias por permitirnos estar aquí en este John Shabbat. Que esta porción, Padre, la cual voy a disertar en esta mañana tarde, Padre bueno, sea para nuestra edificación, sea para nuestra aplicación, sea para que Usted, Padre, pueda hablarnos por medio de ellas. Te bendecimos y te adoramos. d e s e ñ e Yeshua, m e s í a Amén. Permiso, yo t o y Ok, le damos gracias al Eterno por su gran misericordia, su gran raje.、Eh, hoy no nos acompaña el rabino, pues tiene una diligencia importante junto con Esteban, su hijo. Pedimos al Eterno que le bendiga en el lugar donde está. Eh, y pueda traernos más pasto fresco, estoy seguro de que va a ser así. Que el Eterno lo pueda traer con bien y que sus malas estén alrededor de, de ellos para que puedan regresar sanos y salvos. Ok, vamos a entrar entonces en materia. Fíjense que a medida que hemos ido estudiando las parachas anteriores, hay una serie de órdenes que se han estado dando, una serie de misbos. Vemos que allí, hace como tres parachas atrás, se pidió una ofrenda y que cada uno diera de su corazón. Pues una ofrenda para el m i s k á n pero esta vez no es así. Esta vez hay una orden de recoger medio Shekel. Nos dice la p a r a s h a allí: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará a Hashem un rescate por su alma cuando sean contados. Para que no haya plaga entre ellos cuando hayas, los hayas contado. Hay un censo que manda ser el Eterno. Pero recordemos que cuando él habla con Abraham y hace una promesa, le dice que tu descendencia no se podrá contar. Parece que habría, había allí una orden o había un precepto. Había algo que impedía que pudieran contar los hijos de Israel. Entonces se toman estas monedas, este medio shaker, primero para remisión y segundo para los utensilios, las basas. Vemos que no es la primera vez que se recoge, allí es la primera vez, pero más adelante vemos que se sigue recogiendo. ¿Cómo sabemos allí que eso se sigue recogiendo? Vemos cuando Nehemías se recoge también ese medio s h e k e r Pero vemos algo importante aquí. También Mashiach, nuestro Yeshua, pagó ese medio s h e k e r Recordemos que cuando ellos van a entrar al templo él con Kefa, le dicen, bueno, pero, ¿y tu maestro no paga el.? El impuesto dice que Mashiach le dice a Kefa, anda y el primer pescado que tú consigas allí, el primer pez que tú consigas allí, dentro de su boca va a haber un shekel y pagas el impuesto, medio shekel tuyo y medio shekel mío. Vemos que aún allí todavía se recogía ese medio shekel. Y dice en el 30:15, el rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo al dar la ofrenda a Hashem para hacer expiación por vuestras almas. Qué importante esta esta cuestión acá, porque vemos que hay un precio, bien sea. Que tengas más o que tengas menos. Esto nos quiere decir que delante del Eterno, ustedes y cada uno de los seres humanos tenemos el mismo precio, el mismo valor, no el mismo precio. Tenemos el mismo valor delante del Eterno. Bien sea que usted sea muy famoso en el mundo, bien sea que sea muy pobre, pero aún así. El mismo valor es para los que tienen más como para los que tienen menos. Qué importante que el Eterno, quien nos hizo, quien permitió que estuviéramos acá, nos dé un valor a cada uno de nosotros. Imagínense. Que el Eterno, en su grandeza, en su en su gran magnitud, pueda decir que nosotros también tenemos un valor incalculable delante del Eterno. Dice el 30:16: Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión. Para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante de Hashem, como expiación por vuestras vidas. Y dice el 30:25: Y harás de ello el aceite de la santa unción. Mezcla de perfume, obra de perfumador. Será aceite de santa unción. Dice Rambán que la unción fue fabricada de la siguiente manera. Primero se machacaba cada especie por separado. Luego fueron mezcladas y remojadas en agua para que su aroma fuera absorbido por el agua. El aceite de oliva fue añadido al agua y la mezcla era hervida hasta que el agua se evaporaba y solo quedaba el aceite con las especias. Según Rashid, luego se limpiaba el aceite de las raíces. Recordemos que el rabino la semana pasada decía sobre el olivo que las aceitunas no tenían el mismo tiempo de madurez. Maduraban las que estaban más arriba maduraban más rápido, las que estaban en el medio menos rápido y las que estaban, vamos a decir, más fáciles de tomar con la mano, esas maduraban. Un poquito más tarde, pero aquí vemos que ese aceite ¿verdad? también es utilizado en este lugar para ligarlo, ¿verdad? para hacer una mezcla y entonces poder sacar de allí el aceite de la unción. Entonces Hashem dijo a Moshe: Toma especies, bálsamo, ónique. Aromático y gálbano, especies, especies e incienso puro. Las medidas serán igual entre sí. Aquí vemos que también allí hay un valor. Vemos que no había más de una ni más de otra. Era la misma cantidad. Todas por igual. Todas Con el mismo peso. Y m o l e r á s parte de él muy fino. Y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré. Contigo, Santísimo será para vosotros. El propósito principal para la construcción del tabernáculo. Es que haya un lugar de encuentro entre el Eterno y su pueblo. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como e n c o n t r a r e s yad, que significa fijar una cita. Una cita tiene que ver con dos cosas: tiempo y lugar. Hay ciertos tiempos que el Eterno ha fijado para encontrarse con su novia, y hay un lugar fijado donde se hace el encuentro. El tabernáculo fue creado para tener un lugar fijo para tener un encuentro divino, como está escrito en s h e m o t 25, 22. Allí me encontraré contigo, y sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mis bo para los hijos de Israel. Vemos también en s h e m o t 29, 42, 43, donde dice: Será holocausto continuo para vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión, delante de Hashem, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi caboc. Vemos también en s h e m o t 36, donde está escrito: pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. El tabernáculo es llamado tienda de reunión, al mohec. Esto nos enseña la importancia de tener una relación personal con el Eterno. Hay un lugar de encuentro divino. ¿Dónde está? En el lugar santísimo, encima del propiciatorio, está ese lugar. Ese es el lugar de encuentro en cada templo. Ahora yo digo, en nuestras vidas, ¿dónde está ese lugar? Nosotros, dice que somos templo del Eterno. Tenemos ese lugar dentro de nosotros. Donde hacemos esa cita, donde tenemos ese tiempo. Ahí dentro de nosotros, ese lugar donde acogemos las cosas del Eterno. El Eterno desea tener una intimidad con cada uno de nosotros. Tenemos que moler, dice que molerás finamente. Tenemos que tomar. De la palabra, ver que el Eterno nos dice allí, empezar a escudriñar, empezar a buscar, empezar a indagar, a ver qué es lo que el Eterno nos quiere decir a cada uno de nosotros. Busquemos dentro de nosotros dónde está ese lugar, ese propiciatorio. Dice: Dice. En el 31:2 Mira, he llamado por nombre a Bexalel, hijo de Uri, hijo de Jur, de la tribu de y e h u d á El nombre de Bexalel significa en la sombra de Elohim. Pareciera que, según nuestros sabios, Bexalel era muy, de muy corta edad en el momento que r e c i b e el llamado. Y dice: Y lo he llenado del espíritu de Elohim en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Aquí aparecen tres palabras: sabiduría, que es h o k m a inteligencia, Tebuna, y conocimiento, que es Daat. Según Rashid, Jokma se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y aprende. Debuná se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido. Y d a a k se refiere al Ruach Akodes, la inspiración del de Ruach Akodes en nuestras vidas. Dice en el 31, 6. Mira que yo mismo he nombrado. Con él a o l i a k hijo de a h i s a m a c de la tribu de Dan. Y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Cuando el Eterno nos pide hacer una obra humanamente imposible, también nos da la capacidad para poder cumplir su llamado de manera sobrenatural. Dice que. Nos ha dotado de conocimiento. Pero también debemos ver aquí algo. Nosotros hemos tenido un caminar en nuestra vida. Y de acuerdo a lo que hayamos realizado, el Eterno nos toma y perfecciona esa parte la cual nosotros hemos vivido. Vemos que cada uno de los que allí fueron tomados para el servicio, en el momento que estaban en Misraíl, recordemos que ellos allí、eh, construyeron algunas ciudades y allí ellos aprendieron a trabajar en todo tipo de artes. Pero allí, imagínense ustedes que ellos. Hicieron cualquier tipo de figuras, estaban en esclavitud, estaban obligados a hacer cualquier tipo de ídolo. Pero entonces el Eterno, cuando los trae hacia este lugar, entonces les dice: Todo aquello que ustedes han aprendido, todo aquello en lo cual ustedes se han destacado, entonces yo lo voy a utilizar para que ustedes me hagan a mí algo santo. Hermano, es importante que nosotros podamos ver acá que el Eterno, en el momento que nos coge a cada uno de nosotros, conoce a profundidad cada una de las cosas que hemos hecho. Y ustedes dirán, bueno, pero eso está bien. Pero y aquellos que nacen dentro de. De la palabra, si pudiéramos decirlo así, dentro de familias que están consagradas al Eterno, bueno, no han vivido una vida mala o no han hecho cosas que quizás pudiéramos decir son abominables delante del Eterno. Sí, eso es cierto, pero es importante que nosotros veamos. Que aquí no hay necesidad, porque si nace en una familia que es consagrada al eterno, lo que ese hijo, lo que ese niño, lo que esa niña va a ver es una familia consagrada, porque el ejemplo que va a tener es el ejemplo de, una, de un papá y de una mamá que están consagradas al eterno, y entonces allí es cuando el eterno. Eso, ¿verdad? Esa esencia que está dentro de ese hijo, porque él ha visto cómo papá va caminando, ha visto cómo mamá va caminando. Yo siempre digo que no es lo mismo decirle a nuestros hijos, hazlo, que ir con ellos y decirle, así se hace. Muchas veces decimos, bueno, pero es que tú tienes que dar. Sí, papá, pero es que yo nunca te he visto dando. Pero en el momento que cada uno de nosotros damos, ayudamos y hacemos cosas importantes, nuestros hijos van viendo. Y así como ven las cosas buenas que hacemos, también ven las cosas malas. a s i m i l a n cada una de las cosas en sus vidas. Y eso va a servir de formación para ellos en el momento que, pues, tengan su.、Mmm, Su vida propia, su propia familia. Dice 31, 11: También el aceite de la unción y el incenso aromático para el lugar Kadosh lo harán conforme a todo lo que te he mandado. Hay una orden específica aquí. En todas las cosas que el Eterno manda hacer, hay una orden específica. Nadie aquí puede inventar. Todo está una medida así, una medida así, esto es así y esto es aquí. Y si el Eterno dice que así es, es porque así es que es. Entonces, da, ¿verdad?, cada una de de estas órdenes y dice: no podían modificar nada. Todo tenía que ser hecho exactamente igual al plan que el Eterno había revelado. Al jefe, ¿quién era el jefe? Porque vemos aquí algo importante. Dice que el Eterno llenó a cada uno con sabiduría. Le dio a cada uno de aquello s que dispusieron una sabiduría extraordinaria para trabajar en toda la construcción del Miscán. De todo. Pero hay algo importante. Había un jefe. Había un jefe. Un obrero que ha sido puesto bajo alguien no puede inventar cosas por sí mismo, sino ser fiel al plan que el jefe le está presentando. El jefe es el que está por encima, en este caso. Solo el líder recibió una revelación divina. Y por eso los colaboradores tenían que estar muy cerca de él para poder recibir las instrucciones y obtener la misma revelación. Moshe tenía el plan general que le fue dado del Shamaim, del cielo. b e k a l e r había recibido el Rúa del de Eterno, al igual que Moshe. Pero eso no le dio el derecho de ir por libre. Su misión era cumplir el plan que había sido revelado a su jefe. b e x a l e l no estuvo en el monte. Él no vio el Shamaí. Él no fue elegido para reemplazar a Moshe, sino para cumplir con el plan divino que le había sido revelado a Moshe. Qué importante es esto. Porque vemos, amados hermanos, que siempre vamos a tener a alguien por encima de nosotros. Siempre vamos a tener un jefe. Vamos a tener a alguien quien está con un plan específico. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Pudiéramos decir. Que dentro de b e i l a c ó tenemos un jefe. Pero eso no quiere decir que todos los que estamos en este lugar, el Rúa del Eterno no se mueva con nosotros. Pero el Rúa del Eterno se mueve con nosotros, nos da sabiduría, nos da inteligencia. Digan amén. Nos da inteligencia, ¿verdad? Nos prepara. Ese es el Rua Jacobes. Pero hay un plan. Hay un jefe. Imagínense ustedes que hoy que no está nuestro amado r a b i n o nosotros pudiéramos decir: No, pero es que no vamos a hacer ahora el paseo de la Torah por este lado. O no lo vamos a hacer. No vamos a hacerlo con los talís, vamos a hacerlo sin talís. No. No. Hay un orden establecido que el jefe nos dio. Y ese orden nosotros debemos seguirlo. Yo siempre he dicho que el buen hijo no es el que hace lo bueno cuando está papá. El buen hijo es el que hace las cosas buenas cuando papá no está. Eso quiere decir entonces que hoy este servicio debe ser aún mejor que el servicio cuando está el rabino. Porque entonces él tendrá la información y dirá, yo he enseñado bien. Yo he dado buenas enseñanzas a mis hijos y puedo salir con toda confianza porque sé que voy a regresar en Shalom. Y sé que a los que yo dejé allí, esos van a hacer el trabajo conforme y aún mejor de lo que yo lo he puesto a hacer. Bendito sea el nombre del Eterno. Fíjense que dentro de todo esto hay un paréntesis. ¿Por qué digo que hay un paréntesis? Era una obra sagrada la que se estaba haciendo. No era más ni menos, sino la presencia del Eterno la que se iba a posar allí. No era cualquier cosa. Era la presencia divina. Era la chefinada del Eterno que se iba a posar allí. En ese tabernáculo. Pero ¿qué creen ustedes? El Eterno da otra orden. Hace un paréntesis. Y dice 31, 13. Habla pues a los hijos de Israel diciendo. De cierto guardaréis mi Shabbat. Oh, qué importante. ¿Qué importancia puede tener el Shabbat para el Eterno? Que aún esa obra tan sagrada que era el Miscán se le dio un paréntesis. Le dijo: No, un m o m e n t i c o La obra va muy bella. Ustedes se han inspirado bastante. Ustedes de verdad han hecho las cosas espectaculares hasta los momentos, pero ustedes no pueden quebrantar el Shabbat. No lo pueden hacer. Y dice: En medio de la instrucción de la obra del tabernáculo, el Eterno introduce allí un mensaje, un mensaje de advertencia. Aunque la obra del Miscán es una obra divina, No hay derecho para tomar en serio el mandamiento del Shabbat. El Shabbat tendrá que ser respetado y guardado en medio de una obra tan importante como es la construcción de la tienda de reunión. Un judío, como nosotros, no puede poner excusas y decir que está haciendo la obra del Eterno. Al mismo tiempo, y al mismo tiempo viola el Shabbat. El Eterno es más importante que su obra. Solo está permitido violar un mandamiento si hay otro mandamiento con mayor peso que lo elimina. Pero en este caso, la construcción del Miscán no tenía más peso que el mandamiento del cese de Melahá. Este trabajo. Así que el Eterno introduce aquí seis versículos que hablan de la importancia del Shabbat en relación con la construcción del tabernáculo. Seis veces, en ese espacio de seis versículos, aparece seis veces la palabra Shabbat. Y guardaréis el Shabbat, y verán el Shabbat, y guardarán y observarán, y lo internalizarán, y estará dentro de ustedes el Shabbat. Imagínense ustedes que nosotros agarremos y tomemos el Shabbat y digamos, ah, bueno, pero es que hay una obra más importante. Yo tengo que ir a visitar a los enfermos en Shabbat. Y no es que la vida de las personas no esté por encima del Shabbat, porque ahí era donde Mashiach quebrantaba Shabbat, porque había algo más importante. Que era la vida del ser humano. Solamente allí Mashiach hace un paréntesis, y ¿sí? entonces hace un milagro. De resto, Mashiach también entraba en la sinagoga en día de Shabbat. Qué bueno es el Eterno. Leía de un comentarista y me llamó muchísimo la atención. Porque fíjense que esta obra del Miscán. Se asemeja a la obra de la creación. Es un tiempo completo. Pero aún así, que el Miscán se parece a la creación, entonces dice que vamos a guardar el Shabbat. Y hay algo importante acá. Dice que allí. En la creación dice, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana un segundo día, y fue la tarde y la mañana un tercer día, y así sucesivamente. Pero no sé si ustedes se han fijado que en el séptimo día no dice que fue la tarde y la mañana. Esto quiere decir, hermanos, bendito sea el Eterno. Esto quiere decir que en el día de Shabbat, esto quiere decir que en el día de s h a b a t no hay oscuridad. No hay oscuridad en el día de Shabbat. Hay oscuridad porque nosotros comenzamos el viernes. Y vemos oscuro lo que nosotros vemos, pero no lo que pasa en lo espiritual. En lo espiritual no hay oscuridad. Dice que el Shabbat fue dado a los hijos de Israel de una manera especial, como una señal de haber sido escogidos, apartados, santificados. Constituye una de las señales del pacto entre Hashem e Israel. El Shabbat viene desde la creación. El Shabbat es para todo el mundo. No es que solamente para los hijos de Israel. Es para todos. Pero aquí vemos algo importante. El Eterno estaba buscando a quien darle el Shabbat. Y consiguió un pueblo. Y le dijo: Aquí está. Aquí está el anillo. Con este nos comprometemos, este anillo de Shabbat. Imagínense ustedes, aquellos que estamos casados, que agarremos el, el, el anillo de casamiento y hagamos de todo con ese anillo. Y lo tiremos al suelo. O lo vendamos porque el oro está caro. O hagamos cualquier tipo de cosas que a nosotros nos venga en gana. Hermano, déjenme decirles que cuando nosotros tomamos el Shabbat para hacer lo que queremos. Estamos tomando ese pacto, ese anillo, y lo estamos tirando al suelo. El Shabbat debe ser para nosotros prioridad. El Shabbat debe ser para nosotros lo primero en nuestra vida. El Shabbat debe ser para nosotros, hermanos, un lugar donde podamos agradecer. Y entonces decimos: Bueno, pero es que yo no tengo el pan para hacer Shabbat. La cosa está un poquito complicada. Es que el vino está bastante caro. No puedo hacer el kirush. Déjenme decirles, hermano, s que hay otras cosas. Porque aquí vamos a ver algo importante. Está bien que no tengamos el pan. Está bien que no tengamos el vino. Pero nosotros nos sentamos a agradecer l e al Eterno. Así no tengamos los implementos necesarios. ¿Será que le agradecemos al Eterno en Shabbat? Porque si decimos que no tenemos el pan para hacer una apertura breve, que es breve, y que vamos a comer, porque no es para el Eterno, el Eterno ve mi intención. Quien necesita comer somos nosotros, el Eterno no. Y no necesitamos solamente la comida. Que vemos, necesitamos la espiritual. Entonces imagínense que hizo seis días y el séptimo descansó y entonces dice que ese día lo guardaréis para mí. Hermanos, si no tenemos los implementos para hacer Shabbat, el vino, el pan y todo lo que necesitamos, entonces parémonos en la sala de nuestra casa. Y digámosles al Eterno, gracias porque tengo brazos, porque hay gente que no tiene. Gracias porque tengo ojos, porque hay personas que no tienen ojo. Gracias porque puedo caminar, porque hay personas que no caminan. Gracias porque comí durante una semana. Gracias, Padre, porque permitiste que viera la luz de cada día. Porque me devolviste el alma para vivir cada día. Y hoy puedo ver Shabbat. Porque tú permitiste que durante seis días yo pudiera hacer cualquier tipo de obra. Cualquier tipo de obra que esté dentro de la t o r á Porque a veces vemos que decimos, bueno, pero es que todos los días tienes seis días para hacer lo que tú quieras. Sí, es verdad. Pero para hacer lo que tú quieras dentro de lo que el Eterno ha estipulado en la t o r á Eso es lo que debemos hacer. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, hermanos amados, y empezamos a ver que empezamos a agradecer al Eterno, entonces ahí el Eterno dice: Voy a proveerle el pan, voy a proveerle el vino, voy a proveerle una buena torta, porque ya está haciendo cosas importantes. Ya está dando un paso hacia el frente. Pero si vamos a esperar tener el vino y tener el pan, hermano, s quizás no celebremos Shabbat nunca. Quizás no hagamos una apertura nunca. Quizás no agradezcamos al Eterno nunca. Bendito sea el Eterno. Hay 39 m e d a j s que no se pueden hacer. No las vamos a enumerar ahorita. No las vamos a decir. Pero hay 39 cosas que son restringidas. Pero son restringidas para que nosotros no pequemos. Para eso son restringidas. Porque muy bien pudiéramos decir: Padre. En el momento que yo tenga mi carro, en ese momento llego a las 7 a la sinagoga. Ahí no va a haber nadie que barra sino yo. Pero cuando tenemos el carro, entonces dudamos y decimos, o la sinagoga o el litoral. Por eso se hizo un paréntesis allí y dice, Es preferible que no prendas el carro. No vaya a ser que esa inclinación al m a l que tenemos todo s nos vaya a llevar a pecar en Shabbat. Y así sucesivamente, cada una de estas 39 cosas que no debemos hacer en Shabbat. Lo que sí debemos tener claro es algo. Podemos ver como un peso que 39 cosas que no podemos hacer, cuando yo me habitué a hacer cosas durante el sábado, a comprar. A vender, a caminar, a ir al parque, a ir a la playa, a hacer cosas que yo ahora las tenga restringidas. No es fácil. No es fácil. ¿Es verdad? Pero dice que una mujer atravesó de un país a otro con 75 o 80 años de edad aproximadamente. Y cuando llega al otro país, ella s e f u e caminando. Y cuando llega al otro país, le dijeron. ¡Qué b á r b a r y cómo hizo usted esto? No se cansó. ¿Cómo pudo caminar tantos kilómetros? Y ella dijo: Fue fácil, porque lo hice un paso a la vez. Un paso a la vez. Hermano, no busquemos y hacer las 39 de un solo golpe. Vamos a ir haciendo una por una. Debo quitar el hábito pues de comprar en Shabbat. Bueno, debo quitarlo. Debo hacer un esfuerzo. Ah, ya logré esta. Bueno, entonces ahora vamos a quitar. Vamos a poner por aquí. Sembrar. O arar. O segar. O, o majar. Cualquiera de estas yo las voy a ir quitando poco a poco. Poco a poco. Y llegará el momento en que Shabbat será para nosotros delicia. En que Shabbat será para nosotros verdaderamente un día que anhelemos todos. Okay. Dice: Aquí está escrito que el Shabbat es santo para el eterno. Esto significa que el Shabbat fue creado para que el hombre se dedique al eterno de una manera especial. Si uno piensa que ha cumplido con el mandamiento por descansar y no hacer nada en el día Shabbat, nos equivocamos. Porque entonces decimos: Ah, yo no voy a la sinagoga. Yo me voy a quedar en casa. Voy a s e r mi Shabbat en la casa. Déjeme decirles que el Eterno dice que es santa convocación. Que es una micrakodesh. No es para estar en la casa. Y dice, bueno, está bien, quédate en la casa. Y te puedo permitir un día que te quedes y te puedo permitir otro Shabbat que te quede. s Pero usted busque y si no usted mismo haga aquí una comunidad y comenzamos a trabajar aquí. Pero el Shabbat tiene que ser en comunidad. Entonces nos quedamos en Shabbat y ahí quebrantamos todas estas cosas. Por eso debemos tratar de estar hasta el h a g d a l á Tenemos que hacer ese, ese esfuerzo. Porque aquí dentro no vamos a quebrantarlo. Aquí d e n t r o n o podemos comprar. A menos que hablemos de cosas que no son para el día de Shabbat. Y hay un texto que a mí me gusta mucho. En Isaías 58, 13 y 14. Dice así: Si por causa del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te plazca, En mi día Kadosh, santo, y llamas al Shabbat delicia, al día santo de Hashem, honorable, y lo honras, no siguiendo tus propios caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en Hashem, y yo te haré cabalgar sobre las alturas del la Harek, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Porque la boca de Hashem lo ha hablado. No lo ha hablado cualquier persona. Lo ha hablado la voz del Eterno. Es necesario. Es necesario que nosotros comencemos. Y usted dirá: el hermano debe ser el que guarda mejor el Shabbat en este país. No. No. Porque así como corta para allá, corta para acá el Eterno. Y quiere que les diga algo. Para mí es una responsabilidad decirles todo esto. Es un compromiso. Cuando dice que te atarás con los dichos de tu boca, es porque para mí va a ser una responsabilidad. Inmensa que el Shabbat sea para mi delicia, que el Shabbat sea para cada uno de nosotros una delicia. Entonces vemos que, para concluir con el Shabbat, vemos que entonces decimos: Bueno, pero el Shabbat es para los hijos de Israel, no es para nosotros, no hay nada. Que nosotros como gentiles nos obligue a cumplir Shabbat, no hay nada. Bueno, e s e p a r a los hijos de Israel, allí lo dice, igualdarán los hijos de Israel. Ahí no dice igualdarán, no, ahí dicen los hijos de Israel. Primero voy a decir algo: si cada uno de los que estamos acá nos sentimos pueblo de Israel, para usted es una obligación. Para usted es una obligación, como hijo de Israel, guardar el Shabbat. Es obligado. O sea, no es obligado, debe ser por amor. Pero es una orden que está allí, para cada uno de nosotros, guardar Shabbat. Porque aquí tenemos dos cosas: el mismo privilegio que tiene la novia. ¿Verdad que no lo tiene el invitado? Entonces, si usted es novia, usted tiene un gran privilegio. Pero si usted es invitado, usted solamente asiste a la fiesta, pero no tiene aquellos privilegios que tiene la novia. ¿De qué lado está usted? ¿Del lado de la novia o del lado del invitado? Todos queremos ser novias. Pero queremos cumplir solamente lo de los invitados. Pero aquí hay algo importante que también me llama muchísimo la atención. Porque el Eterno es misericordioso con cada uno de nosotros. Dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Que todos verdaderamente queramos buscarle, queramos hacer su voluntad. Y entonces dice: Para aquellos que son. Invitados, aquí no hay ninguno, aquí todos somos n o v i a Pero para aquellos que son invitados, hay una gran promesa también con respecto a Shabbat. Dicen 56, del 1 al 8, en Isaías. Así dijo Hashem: Guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir. Y mi justicia para manifestarse. Feliz el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza. Que guarda el día de Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Hashem no hable diciendo, me apartará totalmente Hashem de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol sec.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 Ser sus siervos, a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi Kadosh monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Hashem el Adón, el que reúne a los dispersos de Israel la novia. Aún juntaré sobre él a sus congregados, los invitados. Baruch Hesem. Concluimos allí con el Shabbat. Y hay un punto que voy a tocar poco para terminar. Pero creo que es el punto donde. Esta para allá nos revela el capítulo más negro de la historia del pueblo judío. Porque podemos decir que la esclavitud fue un capítulo muy negro. Imagínense ustedes, amados. No podemos nosotros entender cómo es posible que un pueblo que vio 10 plagas y que no las tocó a ellos, algunos por allí dicen que sí, que es posible que muchas de estas plagas tocaron a los hijos de Israel que se habían asimilado. No les puedo decir con certeza si efectivamente es así. Pero imagínense, diez plagas, la mano del Eterno en todas estas cosas. Después se paran frente al mar, y el mar se divide. Pasan en seco, siguen hacia adelante, pero no conforme con eso, con lo que estaban viendo. Dice que el Eterno les habló. El Eterno les habló desde la montaña. Y ellos oyeron la voz del Eterno. Ellos oían. Y después le dijeron a Moisés: Mira, h a b l a usted. No sea que nosotros muramos. Pero vemos, amados, que el pueblo cae en pecado de idolatría. Hacen un becerro de oro. Y entonces nosotros vemos dentro de la Torah, y muchas veces juzgamos a Aarón, porque hizo un becerro de oro. La Torah solamente nos dice lo que hizo Aarón, pero no nos dice en qué condiciones Aarón lo hizo. No nos los dice, solamente nos dice que él lo hizo. ¿Pero en qué condiciones? Sería que está obligado. Sería algo de eso. Hermanos, cuando Moshe sube a la montaña, tiene que dejar a alguien encargado. Y ahí mismo disparamos y decimos: Jehoshua, no. Porque y e h o s h u a estaba, iba con él y se quedó más abajo. i t ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaba aquel que se había quedado encargado de 600 mil personas? ¿Quién? Porque era muy fácil que aquellos que habían salido de la esclavitud, y a pesar de haber escuchado la voz del Eterno, pues pudieran. Descolocarse. Pero dejen a cargo a alguien que aparece allí. Dice que es Aarón. Pero hay un personaje aquí que no aparece. Hay un personaje aquí que no aparece y que pudiéramos decir que también se quedó encargado del pueblo. Yo no sé si ustedes recuerdan, sé que lo recuerdan, que más atrás, cuando se pelea con Amalek, ¿cuántas personas habían sujetado n los brazos de Moshe? Habían dos: Hur y Moshe. Como cuando alguien va a la guerra y entonces agarra dos generales de confianza y dice, bueno, vamos a echarle pierna a esto. Eso sí, tienen que quedarse con la tropa y yo me tengo que retirar a hacer otra diligencia o porque voy a gestionar por allí otra cosa. Moisés estaba gestionando algo importante. Ustedes dos se me quedan encargados aquí que yo me voy. Ese j urno aparece. Pero vemos algo importante allí. Dice que los judíos, desde niño, los instruyen en los oficios que cada uno de sus padres hace. Los van instruyendo allí para que ellos puedan llevar el sustento a sus casas. Pueden estudiar, hay una profesión importante allí, pero tienen que aprender un oficio, porque si la cuestión se complica, ya ellos saben un oficio, ya ellos saben cómo llevar el sustento a sus casas. Aquí aparentemente no era la excepción. ¿Por qué no era la excepción? Ya vamos a ver por qué dice que fue tomado Bexalel, hijo de Uri, hijo de h Ur, y yo no sé si ustedes ven aquí. Que en todo tipo de artífice, este joven Bexaler podía ser todo tipo de artífice, podía ser esto sin empatarlo. La menorá dice que todo tipo de artífice, ¿de quién lo aprendió? Lo aprendió de Uri. ¿Y de quién lo aprendió Uri? Lo aprendió de Ur. Entonces, imagínense ustedes que cuando vayamos a la Tevila, si accidenta el autobús, ¿a quién van a ver ustedes? Al mecánico que soy yo. Si hay algún otro mecánico aquí, te van a decir, bueno, vamos a ver, a h e r m a n o Rolando y, y a Fulano. Si yo voy a ser un becerro o una imagen, una efigie, ¿a quién voy a buscar? A Uri. Porque era el sabio que sabía hacer todas las cosas. Pero dicen los sabios de bendita memoria que el primero que buscaron exactamente fue a Ur. Imagínense ustedes que después Ur no aparece en más ningún lado. Y dicen los sabios que es posible que Ur fuera asesinado. Porque se negó a hacer el becerro de oro. Se negó a hacer una imagen. Porque para él el eterno era todo. Para él no había nada más importante que el eterno. Y que ya él sabía que esa imagen iba a quebrantar un precepto. Porque dice que no debemos ser idólatras. Entonces imagínense una turba de tres mil hombres, porque así lo dice la Torah. Se van con este urn y resulta que, bueno, lo asesinan. Ya el primer comandante cae. ¿A quién nos dirigimos ahora? Vamos, ¿paonde a a r o n Porque este es el segundo que está aquí al mando. Dicen muchos comentaristas. Que Aarón se tomó el tiempo necesario mientras Moshe bajaba. Pero estuve pensando yo algunas cosas acá. Y digo, es posible que el tiempo que se tardó Aarón es porque él no era experto en hacer ese becerro de oro. Por eso también pudo haberse tardado más tiempo. Porque Ur, que era el experto, podía hacerlo en dos días. Podía hacerlo en un día, hermanos. Vemos que este capítulo negro en esta historia, en esta parashat, vemos que a r ó n accede y que es pasible. En aceptar hacer esto, esta imagen. Pero es posible porque, porque también es posible que quería evitar que hubiera un doble homicidio. Y que si él se negaba, también puede ser que, puede ser Que también lo hubiesen asesinado. Y ahí iba a haber el desenfreno total. Entonces, consciente en hacer el becerro. Dice que con buril empezó a hacer. Y salió esta imagen del becerro. Y podemos ver, hermanos, que. Y con esto concluyo. Podemos ver que, como es posible que si pecaron tres mil, todo el pueblo vaya a pagar. Hermano, déjenme decirles algo: el pueblo también paga porque se hizo el ciego. Porque se hizo el soldo a lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces vemos nosotros el pecado, hermanos, y lo consentimos? ¿Cuántas veces, hermanos, vemos las injusticias y no movemos un brazo? No movemos la mano. No hacemos nada. Para poder evitar esa injusticia, no solamente el ladrón es el que lleva, se lleva las cosas, también el que compra lo robado y también el que retiene lo robado. Hermano, no es pecador solamente el que roba en la esquina y yo lo veo y no hago nada por tomar una acción. No estoy diciendo con esto de que se va a ir ahorita y dice el que vea con pistola se la quito. No. Pero muchas veces, hermano, nosotros teniendo la posibilidad, porque ahí había una posibilidad, teniendo la posibilidad de pararnos firme delante del Eterno, de pararnos delante del pecado y decirle no, no. Nosotros lo consentimos, nosotros lo sobamos, hermanos. Que el Eterno nos ayude a internalizar estas palabras dentro de nosotros. Comencemos nosotros. A hurgar dentro de nuestro corazón. Y veamos qué ídolo tenemos. ¿Dónde está mi becerro? ¿A qué le estoy dando más importancia? ¿Qué estoy poniendo primero que el eterno? ¿Qué creo que me puede dar más beneficios que el Eterno? Busquemos dentro de nuestro corazón. Y estoy seguro que el Eterno va a revelar a cada uno de nosotros dónde estamos fallando. Sin embargo, cada uno de nosotros sabemos de qué pata c o g e a m o s No nos podemos mentir a nosotros mismos. Nosotros sabemos dónde hemos fallado. Nosotros sabemos dónde estamos fallando. Es el momento de que rectifiquemos. Es el momento de que comencemos a quitar cada una de esas escamas. Fíjense que la misma t o r á nos habla de que debemos comer pescado. Pez con aleta y escama. ¿Y por qué? Porque las escamas protegen al pez para que toda esa contaminación, todo el sucio, todo eso que está en el mar, no llegue a la piel del pez. Y cuando se le quita la escama, usted puede comer sanamente. Pues esperemos que el Eterno. Quite de nosotros todas esas escamas y podamos tener verdaderamente el servicio del Eterno que el Eterno quiere. Que todos podamos unirnos, que todos vengamos con un solo propósito, que todos vengamos con un solo fin, que todos sumemos a una misma causa. Todos en este lugar somos necesarios. Es necesario el que barre, es necesario el que trae los vasos, el que hace el servicio. Es necesario cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene dentro del eterno un propósito. Cada uno de nosotros fuimos preparados o estamos siendo preparados, estamos siendo educados, estamos siendo. e s a p a l a b r a se las dejo por allí. Vamos a dejarlo impreparado, pero estamos siendo preparados para que el servicio del Eterno sea verdaderamente efectivo. Hermanos, el becerro de oro tuvo una consecuencia tan fatal que la Sheginá del Eterno se apartó del pueblo y quedó afuera. Pero les tengo buenas noticias hoy. Cuando Machías viene, Machías vuelve a traer la s h e k i n a hacia h nosotros. Usted, yo somos el templo del Eterno. Que esa s h e k i n a h del Eterno repose sobre cada uno de nosotros. Y cuando repose en cada uno de nosotros, en nosotros no va a haber miedo, en nosotros no va a haber discordia. En nosotros no va a haber competencias. En nosotros no van a haber cosas que nos sean tropiezos para el servicio del Eterno y para que la s h e g i n a del Eterno se mueva. e l Bei, Jacob. Que seamos verdaderamente una sinagoga de ejemplo. Que seamos una sinagoga en la que cuando lleguen los invitados, los invitados puedan decir, no me quiero ir. No quiero moverme de este lugar. Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga.